Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina. Bien, Jorge, desde la ciudad de Piriápolis nos vinimos a San Carlos, a la ciudad de San Carlos. Antes de ir a esta nota, déjame agradecer eh, inmensamente a Rita Garategui, que se acercó aquí en la ciudad de Piriápolis, escuchó que estábamos al aire y se acercó hasta la nota para ponernos cara, como le decimos nosotros, para conocernos. Nos decía que nos escucha a diario que somos su compañía así que muchísimas gracias a Rita por el afecto y bueno ya a todos los que de una manera u otra nos hacen llegar justamente siempre su, su saludo y nos envían información te decía no vinimos a la ciudad de San Carlos porque porque se está recuperando este mural de Carlos Páez Vilaró aquí en el hospital alvariza de San Carlos y me, me retrotrae hace tres días dos días cuando tú hablabas De, ...de lo inmenso de todo esto de, de este arte de Carlos Páez Vilaró... ...nosotros estamos con Agó Páez a quien agradecemos... ...porque también está formando parte, o mejor dicho, de, tiene la iniciativa... ...de, de recuperar este mural, acompañada de mucha gente linda... ...que ha venido a colaborar, y si te digo, si pasas cerca... ...ya te toman de la mano y te dicen, vení, vení, vos también... podés ser parte de la recuperación y pintar algo... ...nosotros dijimos que sí, por ahí en una de esas también damos alguna pincelada por supuesto, guiados por Ago... ...porque nosotros ni Bea tenemos... ...muchísimas gracias... ...bueno, un gusto estar con ustedes... ...y la verdad que... ...para mí es un honor... ...papá cumpliría 99 años... ...el día primero de noviembre... ...el año que viene ya serían los 100 años... ...así que bueno, ya estamos preparando... ...todos los festejos... ...y bueno, recuperar ese mural... ...me parecía importantísimo... ...ya que en la cara de San Carlos... ...y sí es un mural gigante... ...y muy agradecida de toda la gente que me está ayudando. ¿Cómo surge la iniciativa? ¿Te invitan? ¿Cómo llegan todas las personas que hoy están acompañando este trabajo? Eh, bueno, en realidad comenzó antes de la pandemia. Siempre se quiso recuperar el mural. Es un mural del año 2002. Ya tiene 20 años. Y bueno, yo me estoy eh, estoy trabajando en eso, recuperando todos los murales de, de mi padre... Y la verdad que, bueno, ahora después de la pandemia dijimos, bueno, basta, eh, esto tiene que quedar lindo y sobre todo para el año que viene. Es impresionante lo que debemos girar por todos lados, realmente. Y, y llevar ese, este legado, llevar este legado de tu papá, a nosotros nos sorprende siempre en las imágenes, porque te seguimos en las redes, ver de qué manera eh, llegas tan bien y haces que esto no se pierda. Eh, ¿Qué tenés previsto en este momento? Eh, bueno, acabamos de inaugurar una escuela, eso fue maravilloso, en la 341, en Piedras Blancas, en Montevideo, con el nombre de papá. Y ahora se viene la inauguración del Jardín 4, en Maldonado, eh, que también va a llevar el nombre Carlos Paisleró. Y yo siento que para papá sería, no sé, la felicidad más grande que una escuela y un jardín lleven su nombre. Así que, bueno, ahí estaremos con, con toda la fuerza del sol para seguir brillando, como yo digo, Este, yo yo puse hice un eslogan que dice, tu sol sigue brillando. Así que este yo voy a ir eh, trabajando en todo lo que me corresponda y llevando mi bandera, la bandera de él, como legado, como hija artista y, y con mucho orgullo. Hace muy poquitos días, justamente el primero, Jorge decía, ojalá que para los 100 años se esté preparando algo bien importante y ahora al inicio lo comentabas, qué es lo que se está preparando y de quiénes depende. Eh, bueno, eh, a nivel gobierno, bueno, ya estamos preparando la muestra, la gran muestra en Montevideo, en el Museo Nacional de Bellas Artes, también aquí en el Paseo San Fernando, en enero, ya iniciamos el año de los 100 años con una gran muestra en Maldonado, y bueno, se van a sumar una cantidad de cosas que ya tenemos agenda y preparando todo para para este año que va a ser bien complejo. Bien, Jorge Mendes, te escucha. Hola, buen día. Buen día. Me emociona tanto que me hables de Carlos así, con tanto cariño, realmente. este Fue un tipo formidable, que nos dejó un montón de enseñanzas a todos. Y creo que lo más importante es que no está, pero sigue estando. Y creo que eso es lo, el, el valor principal de lo que hizo en vida, ¿verdad? Porque, en definitiva, pese su ausencia, está casi todos los días presentes por una cosa o por otra, pero aparece Carlos por allí, como una figura ineludible en la realidad cotidiana pero a su vez también en todo lo que tiene que ver con, con la belleza y el crecimiento de, de este lugar así que me reconforta saber que ya ya estén trabajando para para festejar los 100 años de carlos que bien merecido bien merecido él lo tiene y que Eh, le faltó poco le faltó poco para llegar en vida a los a los 100 años pero lo seguimos recordando y realmente me, me congratula que pasen todas estas cosas ¿Cuántos murales hay desparramados en, en el país que vos sepas que vos sepas hechos por Carlos eh, mira y en realidad no los tengo contados pero siempre me sorprendo el otro día estuve en una escuelas Rurales en, en tala y bueno me invitaron a pasar por el hospital y me encontré con un mural de papá, o sea, yo digo, él siempre me está dando señales, donde yo voy aparece o un mural o una baldosa, o el otro día cuando presenté mi último libro en, en la Feria del Libro, apareció un amigo de papá de, de los tamboriles y me trajo una bandera, o sea, siempre está presente, y él y él siempre nos decía a, a Beba, a mi hermana y a mí, Eh, yo le voy a vivir mandando mensajes. <risa> La verdad que sí, y lo está cumpliendo, lo está cumpliendo. Lo está, sí, siempre estamos atentas, además con cada persona, así como vos hablas de papá con tanto cariño, eh, todos los chicos que hoy me están acompañando acá a pintar, el, a recuperar este mural, también tienen muchas historias, y eso me, me llena de alegría porque ha sido una persona que ha dejado, ha sembrado mucho amor en su camino, y bueno, Espero continuarlo. Fue un tipo que se hizo querer tu padre. Sí, sí, muy ¿Sí? mucho. Muy mucho, sí. Gracias, hago Un abrazo grande para ti para tu gente. Bueno, un gusto y gracias a ustedes. Muy amable. Bien, Jorge, cerramos desde aquí volvemos en un ratito. Dale, dale, gracias. Chau, chau. chau. chau.